Vamos a leer ahora el capítulo 27 del libro de Levítico. Levítico, capítulo 27, comenzando en el versículo primero. Dice así la palabra de Dios: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón, De veinte años hasta sesenta, lo estimarás en cincuenta c i c l o s de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en treinta c i c l o s Y si fuere de cinco años hasta veinte, al varón lo estimarás en veinte c i c l o s y a la mujer en diez c i c l o s Y si fuere de un mes hasta cinco años, entonces estimarás al varón en cinco c i c l o s de plata, y a la mujer en tres c i c l o s de plata. Mas si fuere de sesenta años o más, al varón lo estimarás en quince c i c l o s y a la mujer en diez c i c l o s Pero si fuere muy pobre para pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Y si fuere animal de los que se ofrecen ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado bueno por malo ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él Y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuere algún animal inmundo, de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiera rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseara rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de Elia y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en cincuenta c i c l o s de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, Y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra q u i s i e r a redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de Elia, y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. Sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová, Como tierra consagrada. La posesión de Elías e r á del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo, Volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra. Y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario, el ciclo tiene veinte j e r a s Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre él la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová de todo lo que tuviere de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, Todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, Añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinai.